arena más aspecto que ita arte. Segunda formada somos Lucha Obrera. Chirvilenean Esquerraldeco Culturgunea. Más información en Lleva, uy, Gabón, hechi cascoak, bájame los cascos, vale sé, es. estoy súper alta. Vale, eh, bueno, Gabón, eh, sí, empezamos con buen piel, garrasica, para variar. Vai, vai, yo son do, oraiñerto. Eh, vai, bueno, ya entzundo suenes, garrucoan, bai, viak, batera, gaude, berriroere, <risa> bak, isue, garrasica, suen, contrainformativa, <risa> irola y ratiak egiten duen contrainformativa, Eta. Bueno, ah, claro Di tú lo de qué días son Que ah, yo tengo claro, aquí la chuleta bueno. <ríe> Es que ya acostumbrada estos últimos días Lo pillo y luego todo de carrerilla así que... Yo ahora mismo acabo de quitar las gafas y ¡uh! <ríe> <ríe> <ríe> Bueno, pues como ya sabéis Garrasica contrainformativo de la Irola Se escucha los lunes, miércoles y viernes De 9 a 10 y media los lunes Integrón euskera los miércoles Intentamos poner alguna charla o alguna movida Que haya habido en Bilbo esta semana O alrededores Y los viernes es bilingüe. Repeticiones. Estás en off. No te oigo. Carga tus repeticiones. <risa> Off the record. Bueno, repeti eh, repeticiones, sí, los sábados a la mañana, o sea, nuestro del viernes, porque estás escuchando en viernes, eh, viernes 23 de mayo. <risa> por si no te acordabas. ¿sí? sí, sí, viernes 23. Mañana, sábado 24, de 10 a 11 y media de la mañana, puedes oír nuestra repetición. Pero casi que mejor que lo escuches por internet y mañana a esa hora de la mañana estés o en Uribarri, que están celebrando el Uribarri Guna, o en Eso la es. Feria del Libro Anarquista, o en el Tatu Circus. O o, o o comiendo etnisarvel. Si ah, bueno, no, es examen, ahora ya... Si estás de exámenes, puedes quedarte en la cama. Y claro... Bueno, pero si te quedas en la cama, pues pones garrasica también. También, sí, sí. sí. Bueno, no sé, porque bueno hoy, claro, con esto de nuestra música libre, <risa> tenemos un CD que... Pero háblale al micro, Bania, que ya <risa> te, te, <risa> te olvidé. Es que se me mueve. Eh, bueno, eh, el CD... Sí, pero... Tiene no? una tapa Es que no tiene título CD. Ah, no hay a... problema. Bueno, la frase que hay dentro del título es no es saludable estar bien adaptado a una sociedad que está profundamente enferma. Claro, esta frase no es de los que han hecho el CD. Y <risa> el grupo se llama... Mientras lo busco, bueno... Por bueno, deciros... mientras lo busco, yo comento sí. que tenemos un número de teléfono y todo eso. Que claro, ha estaba haciendo tiempo, porque te veía que no... Y ah, tal, vale, y dije, bueno, voy es a que ricasco. <risa> vale, va... Bueno, Ori, comenta tu egun, airola erratia entzuten zaudetela, eunda saspi.gosta, eta, va bueno, va gurekin arremanetan jarrina izan eskero, va, va okazue teléfonoa, oin zuzenean deitzeko, edo mesuren bat usteko, bederatzi lau laubi bat saspi 060 dena, E, ba, programa honekin harremanetan jartzeko ba, ba betiko moduan gure e-maila garrasika.info@gmail.com dena eh irratiarekin harremanetan jartzeko ba irolaberriak@gmail.com eta e, bueno hori komentatu douguna ba, interneten bidez be irratia antzun dezake zuela eta hori ba eh sinominio.net/irolabitartez egin dezakezuela. Muy bien, he encontrado el título del CD. Yeah. El CD es Manifiesto, no, Manifesto, y es el resultado de un trabajo de tres años y evolución musical y personal del grupo 5000 RPM. Puede ser que me lo esté inventando un poco, pero creo que es así. Y con esto... Bueno, eh, puedes mirar quién es, con quién lo producen, yo que sé, para dar alguna pista más. Si quiere... eh, eh, eh, eh, ¿Algún sellito, algo así por be, abajo? Be, bueno, ahí va mi inglés. Beart Studios. Vale, pues bueno. Vale. Contacto, sí, contacto Beart Studios. Y pues eso, son cuatro y os dejamos con ellos un poquito y un poquito jajaja <ríe> eta bai. bueno gaurkoan garraxikarekin garraxikako albistekin hasteko ba albiste ba, garribatekin hasi beharko dugu izan ere gaur 8 tardietan bilboko aldesarrean ba bertako baten ongietorria izan baita eider ba, aldezarreko presoa ba bueltatu eginda jadanik ba saspi bat urte frantsiako gartzeletan ba espetxeratua egonda gero Eta bueno, hori izan ohartzoa. Bueno, hori ongetorria 8:30 eran hasi dala hasiarren, ba bueno, seguramente ba gerturatu nahi duenak ba ukiko du aukera be ba bere ba besa eta ongetorria helarazteko. Ba gizu gauza hauek beti ilusatu egiten direlako desentetxo. Era ba bueno, Hala ere hau apuntetxo bat besterikketzan, ba, kontu errepresiboez gero mintzatuko garelako. eta hasteko programarekin asteko gure ba, generoaren inguruko albistekin hasiko gara, eta kontua da Bilgune feministak sexualitatteaz hausnartzeko txosten argitaratu duela, Ta bueno, urteetan emandako eztabaidak ideiak eta ondorioak bildu dituzte txosten horretan eta txostenaren helburua jendeak irakurri eta gai hasit egin eta usnartzea da. Sexuaren, generoaren eta sexualitatearen eraikuntza sozialaz argibideak aurkituko ditu irakurleak. Idatziak e, ugalketan oinarritutako sexualitate eredua aztertzen du eta jendarteak gaur egun eredu normalizat hori zehartzen duela azpimarratzen du. Sexu hirarkia esaltzeko e, geil Rubin antropo estatuatu arraren gurpil mágikoa ekarri dute horrietara Sexualitate ona, normala, naturala, sakratua ondoko hitzek e, biltzen dute. E, Heterosexuala, esko, eskontza barruan, monogamoa, ugaltzeko dena, eskomertziala, binaka, belaunaldi berekoki den artekoa, pornografiarik onartzen ez duena, erlasio baten barruan ematen dan sexualitatea eta sexualitate txarrak, anormalak, naturaren kontrakoak, madarikatuak, ba, ondoko terminoetan biltzen ditu eredu gaur egungo eredu honek homosexuala, eskontatik kanpokoa, promiscuoa, plaseragatik egiten dena, banaka edo taldean, noizean behin, sadomasokistaena, jenda urrean egiten dena eta bueno, ekaianaren bukaera bitartean, hainbat herritan sexualitatearen inguruko eztabaidak egingo dira, e, ba, bilgune feministaren dokumentu honetan oinarrituta. Ta bueno, guk eh hemen inguru hauetan ba, zera dataren bate dateratzen bada, bakizue ba, komentatuko izuegula hori bai ekainaren erdi partera a, baino lehen ematen bada, ba, iralako jaietan ja programa bukatzen dela normalean. Gero, komentatu be bai bilgune feministak be, e, be bai ekainaren amairuan aurkeztuko duela, arrakala, dokumentala badonostiko donostiko kafean zokian. Eta, ba, bueno, zan bezala, dato, e, ekainaren amairuan, ostirala dala, ba, arratzaldeko zazpiter dietan je, ba, aurkeztuko dute eta, ba, bueno, iapa, eh, barkatuko ja sue. Eh, aurkezpena eta bueno, ba, mm, aurkezpena aparte va ba, el kartopatzeko eta elkarrekin ezatzeko e, lekua sortu nahi dute eta hori dela ta ba gonbidatzen dituzte bilgune feministako lagunak, ba, eurekin batera ba pas, pasatzera arratzalde hori. Eh, ala ere, estute, o sea, inguruko informazio gehiago ba ja, jaso nai izan eskero, badago arrakala.net webgunea, eskuragai eta bueno, ba, bertan ikusiko duzu zela ba, proiektu honen asmoa dan, ba, precisamente aurretik aipatu dugun ba sexualitate heteronormalizatu horretan, ba precisamente arrakala bat sortzea. Eta bueno, gero beste albistetxo bat azkenengunetan polémica sortu duena, ba bueno, polémica sortu duena, es. bere sailbistea ta, bueno, botago dute eta gero zeuek kontuak. Kontua da geitu elkarteak, es, eh, Euskal Herriko gei lesbiana, transexual eta bisexualen elkartea, eh latorrisko kontrasaria emandiola Luis Tosarrak toreari, ba, batean feminicidioaren apologia egiteagatik. Eh, ta, bueno, Taldearen videoclip... Bueno, tal, videoclipa egin duen taldea Los tres deitzen da de, Talde chile bat Eta kantaren izena Hey, hey, da Ta bueno... E, kantak berak bere ahala sortu zituen protesta ba, emakumeen aurkako indarkeria ematen duen ikuspegiagatik. ez ba. ekarri eskopeta zeren tiro egingo dio traisonatu nahuen nire maiteari edo lurra bustita dago niki iszuritako malko ez, zorria gorri eh, zoruak gorri isuriko dudan odolez 1000 aldiz esan nion ez usteko eta orain berepatua nik erabakiko dut bezalakoak esaten dute eh, kanta horretan. eta, bueno, eszan bezala. Ba hirudi mm, publiko nahiko es ez, ezaguna ta izangoratua delako, ba, gizon hornei ba ja ba, barkatuko ja berriro ere, ba, sari ironiko era hau, eman nahi izan diote. Ala ere noskei nola ez, ba, horren progrea izan da, ba aktoreak, ba videoclipak putako polemikaren ondoren ba erkamena zuen, ba bideoan parte hartu izanagatik. Em batek daki, ba, bueno, barkamen hauek nikuste ez direla nahikoak bere beresz. Ze, bueno, letraia ikusi duzu ez lengoa eksplizitua zen. Orduan ze de montre pentsatzen ibiliko ziren berez horren beste lotzatzen, baldin bazaitu. Wow Euskal Herriko lagambez eta zarek izan da. Langabetuen talde eta batzar ezberdinek institutzeo publikoei zera ezigitu nahi dugu. Lanaldiaren murrizketa, lana zuzentasunen banatzeko soldata duenarekin. Bizkaia lan egiten duen oro, derrigorrez bizkaiko itxarmenerakin lan egiten beharko du. Sektore guztietan. Bai, ba, entzun duzuen hau, ba, bizkaiko langabeen asambladen koordinadorako bozera maietako bat e, izan da, eta, ba, precisamente gaur ba, koordinadorak deitua iruren bat lagun e, batu dira ba, manifestazioa egiteko, entzun duzuen bezala, ba, langabezearen aurka eta lan banaketaren alde. Y pues hay gente que ya se está tomando la justicia por su mano y desde seguramente la desesperación... Pues... Y no vamos a hablar de León. No, no. <risa> no, Y bueno, pues un hombre ha rociado con gasolina una oficina de la Envide en Bilbo y ha amenazado con prenderle fuego. El hombre de 45 años ha sido detenido. Claro. Acusado de rociar con y el claro no es en favor de las campanilladas sino de, de como no, de rociar con gasolina una oficina de la Ambide y amenazar con prenderle fuego. La AFA ha denunciado la situación insostenible de los empleados de la de la y ha lamentado que ha lamentado que de las personas excluidas es aún peor, peor. Los hechos se han registrado sobre las 11.50 del mediodía en una oficina de la Ambide ubicada en la calle Jaén de Bilbo. Según ha explicado el sindicato LAB, el hombre había acudido a la oficina y al no estar conforme con la respuesta que se le ha dado... Sobre unas ayudas se ha dirigido a la dependencia en la que había varios trabajadores. Les ha dicho que abandonaran el local ya que lo iba a quemar. Si es que encima, un señor educado. Educado. Oye, educado y prevenido. Eso me recuerda a lo, lo que luego utilizó Defcon 2 en una de sus canciones del señor que iba a matar cucarachas a la oficina <risa> del INEM. Y vamos, han checo parecido. Sí, y bueno, al parecer después ha vertido gasolina en una gran parte del local y cuando trataba de accionar el mechero el guardia de seguridad eh, <risa> <risa> es, que, es que se creen Dios. Rambos. Eh, han impedido que incendiara Que le digan al del 3 de marzo. ¿Qué? Que se lo digan al del 3 de marzo. Sí, sí, sí, <risa> héroes caseros de pacotilla, por favor, que vais a estar despedidos igual. Mm. Bueno. Y la Archaina, pues claro, la Archanja lo ha arrestado. <risa> Qué bien, qué gran labor está. Sí. Y luego, bueno, y ya todo <risa> <No, no>, loco. <risa> bueno, y los trabajadores... Que conste que es una ironía por si alguien no lo pilla. Sí, sí ironía, ironía. Y no obstante, los trabajadores se han negado a continuar prestando el servicio eh, público... ...por el olor a, a gasolina neosobundo. Antes de leer esto pensé que iba a ser... ...pues en solidaridad... ...y empatizando <risa> con el pobre señor... ...pero no... no. ...viva los funcionarios, ¡viva! <risa> y bueno, de aquí nos... <risa> y, de aquí nos... <risa> ...y de esta noticia entre divertida y desesperante... ...que sepáis que es una risa nerviosa... ...pasamos a escuchar el vídeo... De... Josué Vergara no No, eso es luego <risa> Esto es para Caldo Vale, contemplación para denunciar el último accidente Laboral Laboral en UPVEHU Que a esto me gustaría añadir Que a toda la gente que hizo fotos Antes de llamar a la ambulancia Ay. Esos son principios sí. Al lado de la facultad de periodismo tenía que pasar Por todos ustedes comor El pasado martes día 20 ha fallecido una persona, ha fallecido un trabajador, un vecino de Baracaldo de 52 años mientras trabajaba en la biblioteca de la Universidad del País Vasco en Leyoa. Al ceder uno de los cristales cayó al vacío sin medidas de seguridad. Es una nueva muerte obrera. Y tenemos que decir que ninguna sociedad, ni la vasca, ni ninguna que se diga libre o democrática o avanzada puede permitirse este precio, el de la sangre de una persona por ir a trabajar. ¿Cómo se mata a un trabajador? Se mata con precariedad, con eventualidad, con reformas laborales, con horas extraordinarias, con agotadoras jornadas de trabajo... Queremos trasladar nuestro cariño y nuestra solidaridad a la familia de esta persona, de este vecino de Baracaldo. Y tenemos que decir que no se puede permitir que para que unos se llenen los bolsillos, otra gente tenga que morir por causa del trabajo. Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad con estas personas y para denunciar a los culpables de estas situaciones. Bueno, seguimos con Alvisteak y ahora os voy a leer la rueda de prensa que ha sacado usos racismo esta semana eh, con relación a lament las lamentables declaraciones del señor alcalde de ese estado. Y la nota de prensa se, se titula criminalización El alcalde de Sestao ha realizado una rueda de prensa sin preguntas, tal vez porque hay preguntas incómodas que aunque no ha permitido proponerlas, las hacemos a través de esta nota. ¿Es verdad que estas personas solicitaron ser empadronadas hace meses, incluso más de un año? ¿Es verdad que no ha empadronado a estas personas? ¿Es verdad que representantes del sor racismo le han solicitado reiteradamente una reunión para abordar este incumplimiento? Es verdad que el pasado 9 de abril estas familias se presentaron en el registro municipal y se prestaron y presentaron un escrito requiriendo al ayuntamiento... Un segundo requiriendo al ayuntamiento para que llevase a cabo el empadronamiento sin que haya habido respuesta es verdad que ha sido él personalmente quien no ha permitido el empadronamiento de estas familias es verdad que el 6 de septiembre de 2013 el Ararteco emite una resolución por la que se le recomienda que adecue a la legalidad algunas prácticas en materia de empadronamiento y ¿Es verdad que el 21 de noviembre de 2013 el Ararteco emite una resolución por la que se recomienda que empadrone al demandante y su familia en el domicilio donde efectivamente residen? ¿Es verdad que el Ararteco, en el informe anual al Parlamento Vasco, en la página 36, al hablar de aquellas instituciones que al negar o retrasar su colaboración están provocando la imposibilidad de resolver en plazo las quejas planteadas por la ciudadanía, destaca el alcalde de ese Estado? Es verdad que ha utilizado el deber de empadronar de manera arbitraria, y, y esto es lo que plantea Sorracismo. Oh, Espera. Ah, ¿vai? Vai. Al hilo digo, por si acaso alguno de los radio oyentes no tiene televisión pues, y ¿Yo? no ha podido escuchar, ¿Vai? pues al, al hilo igual de estas declaraciones, ¿no? Sí. sí Vamos ponemos? a escucharlas <risa> y comentamos. <risa> Sí, estamos inspiradas. Sí. <risa> yo no voy a prohibir que venga gente extranjera porque es imposible, pero por lo menos los que vengan, uh -huh. vamos a dejar la, la gente, digamos, entre comillas, la gente que no quiere nadie, que no venga asestado. Sí. Ah, sí. Si yo no digo que no venga gente extranjera, pues seguramente hay mucha gente buena que quiere venir, y quiere vivir, y quiere pagar su hipotequita y quiere hacer sus cositas. Y quiere... Seguramente vamos a hacer una selección mínima y para eso tenemos que coordinarnos. Si has estado en Barrengoya, que no has estado, ¿por qué ha venido estado? Pues no lo no sé. ¿Se quiere en No lo no sé. ¿Por qué no les quiere nadie, eh? No lo no sé. ¿La mierda has estado? Pues no, la mierda ya no viene ese estado si no la he hecho yo. La he hecho yo, y ya me encargo yo de que se vaya Ya me empeño yo de que se vaya A base de hostias, claro, entre unos y otros. Pero ya se ah, encargo ¿eh? yo de que se vayan. Porque la mierda nadie le quiere, porque todo mismo les he estado en todos los sitios. Porque la mierda no, no la quieres ni tú en tu casa, ni tú la tuya, ni tú la tuya y la mía. Nadie la quiere, eh y municipio los municipios nadie quiere nadie quiere los gitanos lo digo porque al ayuntamiento, gente desestada de toda la vida con ganas de vivir en el alquiler se acerca mucha gente ¿Sí? y te, estoy, te he preguntado cuál es tu precio porque igual el ayuntamiento incluso te puede no recomendarlo, te puede decir mira, hay estas tres personas que buscan pisos bueno pues ¿cómo te quedas? <risa> <risa> es que no sé ni cómo continuar ya, quejeta Sí. Quejeta. Quejeta. Eso sí es, si van a pagar su hipotequita, a mí lo comagen... O sea, sí. Al loro. Yo sigo pensando que se quedaron muchas en el tintero. Pero bueno, os dejamos con manifesto. Pasamos al bloque Ecologista, que hace varias semanas anunciamos y nunca llegó. Y esta semana Ecologista Gmarchan ha publicado en el blog eh, la siguiente noticia. Sí. Endesa y Verdrola se la juegan con Garoña. Ecologista Gmarchan deplora el anuncio de Endesa junto a Iberdrola, dueña de la central de Garoña, a partes iguales. De que pedirá la reapertura de la central nuclear de Garoña. La puesta en funcionamiento de esta central, posibilitada por la reforma legal del Gobierno a medida de Garoña, prolongaría la incertidumbre. El gasto millonario en reparaciones, 150 millones de euros, no garantizaría la seguridad de una central obsoleta y llena de grietas. La zona continuaría en amenaza constante y los empleos pendientes de la siguiente avería y cierre. La central de Santa María de Garoña, en Burgos, tiene 43 años. Su estado es preocupante. Si, es forma, si se formaliza la petición de reapertura antes del plazo del 6 de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear determinará las obras a realizar. De momento son seguras las reparaciones derivadas de las inspecciones del año 2009, más las que se derivan de las pruebas de estrés. Además, la propietaria de Garoña Nucleor nor Endesa-Iberdrola, deberá construir una torre de enfriamiento para satisfacer las exigencias sobre la temperatura de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Todas estas obras supondrán un gasto que superará los 150 millones de euros. Debe, deben añadirse otros problemas graves de la central. Presenta un grave problema de corrosión del circuito primario y registra el envejecimiento general de los sistemas de seguridad. Las reparaciones no despejan la incertidumbre en una central tan vieja. Nuevas averías podrían producir la paralización de la planta o incluso un accidente con escape radiactivo incluido. El accidente de Fukushima, cuyo reactor número uno es, idént es idéntico al de Garoña, ha puesto a las claras el riesgo de jugar con la energía nuclear. Resulta descabellado realizar una inversión semejante, a la vista también de la incertidumbre política. Si las elecciones generales de 2015 provocan un cambio de gobierno, es probable la retirada del permiso de funcionamiento de la central después de haber acometido las millonarias reparaciones. Por el momento, el actual gobierno sí está facilitando la reapertura, cediendo el pulso de Endesa y Verdrola. La reforma del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, realizada a medida, otorga un año de tiempo para pedir la prórroga de instalación nuclear a partir del cierre. Y por eso ahora Nuclenor cuenta con un plazo máximo hasta el 6 de julio. Ecologista Marchand reclama que no se conceda a Garoña el permiso para seguir funcionando y que se proceda al cierre definitivo de la central. No es justo que se lleve a la ciudadanía, a las comarcas cercanas y a las trabajadoras a esta enorme incertidumbre. Las inversiones millonarias en reparaciones deberían dedicarse a la creación de riqueza sostenible para la región y el fomento de energías limpias y seguras, en lugar de dilatar riesgos eminentes y un modelo energético que no tiene continuidad, y en lugar de subsidiar energía cara, contaminante y de alto riesgo. ¿Va ahí? Va ahí. Vale. Va... Bueno... E, eta horrengoan ba, komentatuko dugu baita ere ba, soloko etxe hausoko hausoko ba, ideak ba, mobilizazioak deitu dituztela bueno, elkarretzeak deitu dituztela ba, e, igogailuan dauden antenak ba, kentzeko eskat, eskat, eskatuz eskatuz esan bezala ba, ma, jatzaen hogeita sortzitik ekainaren hogeita bostera bitarteko azteazkenetan egingo dituzte elkarretzeak Era eh ba, esan bezala, ba, justo zo loketeko institutuaren ondoan dauden antena hoiek entzeko egingo dituzte elkarretxeak. Eh ausokiak oso daude, eh igo gailuko telatuan kokatuta dauden telefoni antenek helduen gazten eta umeen osasunean sorditzaketen kaltegatik eta ba, gauzakorrela ba, komentatutako progestak deitu dituzte. Lehenengo salaketa 2000 batean jarri zuen e, bizilagun batek e, aipatutako antenek baudalba imenik ez zutela salatzean. E, ondoren, ba, bueno, udalak e, dekretu batez baliatuz, ba, e, albidetu zuen edo e, aukera enman zuen, ba, esposizioa gehienezko ba neurri ba, batzutara heldurakoan ba bueno heldu arte edo ba ba, ba mateko, es, jartzeko kontua da kopuru hori ez dizuet esango ez dakidalako zela e, irakurtzen diren unitate hauek baina kontua da europarbatasunak ordea ba, bueno, europako ingurumen agentziak ba precisamente esan duela exposizio maila askos askos baina askos Ba, laren aldiz txikiago izan behar dutela. Eta gauzakorrela, korrela, ba, usokidek, bain eta berri salatu egindute, ba, soloko etxen egindako neurketen emaitzak, ba, araututako maia horren gainetik daudela. Eta gainera, bakarmelo e, soloko etxen institutuaren inguruko e, neurketek, ba, Europan egindako gomendiak, e, ba, sortzi eta amara aldiz gainditzen dituztela esan dute. Eh, bezan bezala, arratzaleko 7 erdietan egingo dituzte horiego gailo alboan. Esa humanidad, egoísmo supremo. Qué ignorantes fuimos, pues únicamente nos sentíamos seguros. En nuestra ciega, nula, ilimitada visión del mundo. Definiendo todo en este planeta a partir de nuestros adulterados conocimientos. Cuando llegó el diluvio, caímos arrastrados a un lado, como meros troncos que se despizaban lentamente por el caudal del río hacia la corriente de la destrucción. El requiem comienza aquí En algún momento fuimos humanos Pero ese recuerdo se desvaneció Ahora solo somos almas vacías Diseñaramos al resto como nuestras presas Pero tal vez el peor verdugo ¡Haya sigue tú mismo! Bueno, seguimos en Garrásica contra el informativo de la Irola y vamos a pasar con el bloque de entrevistas. La primera entrevista es a un compañero de Iruña que nos va a contar un proyecto de desayunos y escuelas. ¿Caixo, Gabón? Ah, oh, para Gabón. Para bueno, pues así para <risa> ubicar un poco el tema, eh, ¿qué nos dices? Bueno, pues... Eh presento un poco el, pro, el proyecto Gosariak que nace de las peñas de Iruña bueno, las peñas ya sabéis que son como las Bilbo con Parchac, pues bueno, en Iruña somos las peñas, somos 16 peñas y se trata de, de dar desayunos a chabalicos, a, a escolares que van sin desayunar a, a, a clase todas las mañanas, ¿no? Se trata, pues bueno de hacer visible un problema que existe en Iruña en Pamplona, en esa Iruña que también nos venden, que también bien va y que tan pocos problemas hay, que incluso la semana pasada la presidenta nos decía que no había crisis económica, pues bueno, eh, pues estamos demostrando nosotros que hay problemas muy serios y que hay familias que incluso no pueden dar algo tan básico como un desayuno a, a sus hijos eh, todas las mañanas. Entonces, pues bueno, las peñas de Iruña nos unimos y bueno, estamos trabajando en ello, digamoslo así. ¿Y fueron los eh, los y las iracasles quienes acudieron a las peñas? ¿O cómo os enterasteis sí. de que había chiquis que no tenían...? Bueno, pues esto surge, como surgen todas las cosas, en una buena juerga, en este caso fue en San Fermín. Eh, pues estábamos dos compañeros de, de la peña y rinzi otro de la peña y el bronce y, y pues nos juntamos con una amiga que era profesora y hablando pues de estas cosas que, que nos gusta hablar mucho durante las juergas pues nos comentó el problema que se estaba encontrando ella en, en su propia clase ¿no? de chavales que, pues, que, que iban sin, sin desayunar que se quedaban dormidos que, que no tenían fuerzas para hacer educación física o gimnasia y pues bueno pues como estábamos calientes y estamos eh, con ganas y ...pues eh, nos nos metimos en el proyecto... ...entonces ya hablamos ya más en serio... ...qué pasa con los San fermines, ...ya nos movimos más en serio... ...hablamos con los profesores... ...con los centros escolares... ...y poquito a poco... Eh, ...en enero ya empezamos a dar estos desayunos... ...un desayuno diario... ...de leche, galletas y zumo... ...para los chavales... ...que en muchos casos supone... ...la única comida del día... o ...o bueno, por lo menos la más importante... Claro, esto empezó con 14 chiquis y ahora ¿cuántos hay? Pues bueno, empezamos en un centro escolar con 14, como decimos, y si las peñas somos una red, los profesores son otra, ¿no? Pues los profesores eh, lo que se dice con el boca a boca han ido corriendo el rumor o la noticia de esta red. ...y pues claro, cada vez más eh, centros escolares... ...más escuelas, básicas icastolas... ...se han puesto en contacto con nosotros... ...y bueno, en estos momentos... ...damos ya de desayunar a 150 chavales... ...todas las mañanas... ...pero el problema es que cada vez son más... no eh, ...y bueno, esto demuestra también el calado de un problema... ...que muchas veces no creemos que está lejos... no ...que, que esto no no ocurre aquí... ...en nuestra euskalería semi-perfecta... ...que parece que muchas veces somos la pequeña Suiza... Pues bueno, pues en Iruña como mínimo 150 chavales estaban yendo sin desayunar a clase y ahora por lo menos, gracias a las peñas de Iruña, pues lo están yendo, ¿no? Claro, igual hace falta explicar cómo se organizan y cómo se gestionan las peñas, porque igual aquí en Bilbo nos cuesta imaginar a Bilbo Cocomparcha que acudiendo a los coles a dar el desayuno o como barrios no, no tenemos mucha más diferen mucha diferencia con las eh, las fisboa con Comparcha, que al final somos 16 peñas, muchas de ellas se eh, representan a, a un barrio, como pueden ser la Armonía Chantreana o la Peña Rochapea o Santo Celai que es del barrio de San Jorge, y otras pues, pues por ejemplo el que es de la que yo soy, pues somos la del Casco Viejo, ¿no? Somos peñas que más o menos tenemos 270, 300 socios cada una. Y bueno, eh lo bueno de las peñas es que también eh, al final al ser 16 a 300 socios cada una se salen casi 4000 pamploneses, ¿no? 4000 y rindarras y eso crea al final una palanca social, ¿no? Somos gente que movida para todo, al final eh desde los poderes eh, que son los que tendrían que incluso hacerse cargo de estos chavales, siempre se nos han hecho se nos ha acusado a las peñas de vivir solo para la juerga, etcétera, etcétera pues bueno, con proyectos como esto estamos eh, demostrando no que las peñas podemos ser una palanca social. Al final, la forma de organizarse no es otra que, que la voluntad y las ganas de hacer. no eh, Lo que digo, somos 3.000 socios, al final 4.000, 5.000 socios en las peñas de Iruña. Entonces siempre va a haber alguien que tiene una furgoneta para dejar, siempre va a haber otro que tiene una bajera, una lonja, eh, para poder guardar eh, las galletas o la leche. Entonces, pues bueno, lo, la forma de organizarnos fue... ...pues eh, hacer recogidas de, de alimentos en cada en cada peña, en cada sociedad... ...pues en los actos que, que organiza, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo soy de la Peña y Rinzi, ...pues cada dos semanas más o menos tenemos una actividad dentro de la peña... ...ya sea eh, un taller de talos o, o pues, eso, un taller para los chiquis... ...para aprender a pintar caras, pues bueno, eh, en todas esas actividades se recoge o se pone como requisito para participar, traer un kilo de alimento que luego utilizamos nosotros para el proyecto Gosariak. Muy guapo. Y eh, has comentado así un poco por encima a los poderes, las instituciones, sí. ¿qué respuesta os han dado a todo esto? O, o... Sí, mira, nosotros cuando creamos esto de Gosariak, cuando aquellos... Fulanos de las Peñas nos juntamos un día de juerga y empezamos a hablar de esto, lo que sí que tuvimos muy claro desde el principio es que no queríamos ser una ONG, no queríamos ser las hermanitas de la caridad, que eh, nosotros entendemos todo esto de una forma de llamar la atención sobre un problema que existe en Iruña, ¿no? eh, un problema importante. Y creemos que Las Peñas es una buena fórmula para hacer esa. Entonces, nosotros respondemos ante este problema, pero a la vez hacemos una llamada de atención para que sea quien tiene que hacerse cargo el que se haga cargo de, de estos chavales. Y de hecho, el mensaje que lanzamos ahora, que ya estamos acabando mayo, es se va a acabar el curso dentro de un mes y estos chavales van a volverse a sus casas. Nosotros trabajamos con los centros escolares, pero ¿qué va a pasar en julio y qué va a pasar en agosto con estos chavales? Entonces ahora el, la pelota, que se suele decir, no está en el tejado de las instituciones. Han pasado ya, pues esto se hizo público, lo hicimos público eh, a a finales de abril, principios de mayo, han pasado ya cuatro semanas y no tenemos respuesta, desde, desde el, ni del gobierno de Navarra, ni es el Ayuntamiento de, de Pamplona, que ambos están gobernados, como ya sabréis, por, por nuestros amigos de UPN. Eh, y no porque no lo sepan, que sabemos que lo saben, porque esto ha sido publicado en los dos periódicos eh, que se editan aquí en Navarra, eh, ha salido también en, en la tele, en la radio, me refiero saber, lo saben. Otra cosa es que no quieran dar eh, de momento respuesta. No sé. ¿Y qué lectura hacéis de cómo afecta esa... O sea, que no que los chiquis vayan sin desayunar, que vayan sin mm. ese alimento. Antes comentabas pues, que igual se notaba más en educación sí. física o cosas así. ¿Qué lectura hacéis de cómo afecta la educación? Buah, no, pero no solo en educación física. Eh, lo bueno, digo, eh. Al final los chavales, eh, nos comentaba una de las profesoras, que se quedan dormidos en clase, no tienen fuerza. Al final es un chaval que que eso que no, que no ha desayunado esa mañana y que seguramente si no ha desayunado esa mañana que su, si, si sus padres no han podido darle un desayuno esa mañana, tampoco le hayan podido dar la cena, es decir, que se haya metido en ayunas a la cama, y es que estamos hablando de chavales eso, que de Pamplona, ¿eh? de Iruña que puede ser también de Bilbo, de Donosti que, que son, no son problemas tan lejanos y entonces que al final eso afecta a su educación afecta a su grupo y Y sobre todo eso, ¿no? Darnos cuenta de que esto está ocurriendo aquí y no estamos hablando encima de ningún eh, grupo social concreto. decir Una de las sorpresas que más grandes nos hemos llevado en Gosariak es eh, el darnos cuenta que está afectando a nuestro vecino de toda la vida. que Al final eh, siempre tenemos unos prejuicios, nos gusten o no, y cuando empezamos con esto decíamos, ah, pues esto será determinado grupo, tal cual, muy determinado, en ciertos barrios de Pamplona. Pues no, pues al final no, nos estamos dando cuenta que esto es un problema de todo Iruña, que que es que llegan chavales de todos los barrios de esto pidiendo ayuda, ¿sabes? Entonces, ese es el la mayor reflexión que hacemos desde Gosaria, ¿no? Que al final la crisis esta que nos que tanto estamos sufriendo está afectando mucho más de lo que parece y aquí se está jugando con unas redes familiares que ahora ya empiezan a fallar. Y lo dicho, empieza a haber gente que va, pues eso, que no puede dar a sus hijos ni lo más básico, que es un, un desayuno, que estamos hablando de un vaso de leche, dos galletas y un vaso de zumo, con mucho, o una manzana. ¿Y el desayuno es en las puertas de la Icastola o del cole o sí, tenés eh, un punto de encuentro como...? Sí, mira, uno, otra de las claves de, de Gosaria que era eh, no estigmatizar a los a los chavales. Al final, Iruña es una ciudad muy pequeña y se habla demasiado también, ¿no? Y no creíamos tampoco que... ...que ningún chaval se quedase sin desayunar... ...porque sus padres no quieran... ...que le vean cogiendo el desayuno de Gosaríac... ...entonces se habló con los centros escolares... ...y entonces se ha pactado... ...que todos los chavales... ...tengan o no tengan posibilidad de desayuno... ...desayunen en el centro... ...entonces los chavales llevan... ...los que sus padres tienen posibilidad de desayuno... ...llevan el desayuno todas las mañanas al cole... ...y, los chavales, y, y, lo, y lo juntan todo en unas cestas grandes... ...a la entrada del cole... Y, y luego son los profesores los que lo reparten. Entonces así no se sabe pues quién ha, ha tenido la necesidad o quién no ha la necesidad. Es una de las claves también es no marcar a los chavales que, que estén teniendo estos problemas. Entonces eso, son los propios profesores que al final es con los que estamos trabajando mano a mano, que esto no solo es de las peñas, al final también es una iniciativa muy bonita de los profesores, pues son los propios profesores los que se encargan luego una vez en el centro de distribuir entre todos los desayunos. ¡Vay! Estamos las dos alucinadas. No, pero al final es, es, es, es eh, parece muy grande, pero al final esto es una cosa muy muy pequeña, muy fácil de hacer y de hecho es otra de las cosas que, os, que quería comentar. no Una de las claves de Gozaría que es que no trabajamos con dinero en ningún momento. Eh, con lo que también estamos demostrando que no hace falta dinero y que no hace falta eh, mover eh, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, Para, para para la solidaridad no con la gente. Y, y de hecho, pues otro de los eventos que hacemos al Gobierno es ese, ¿no? Vosotros que, que movéis unos presupuestos millonarios de miles de euros, que gastáis en chorradas miles de euros, pues bueno, aquí nosotros hemos calculado que con 0,75 euros le podemos dar de desayunar a un chaval ¿sabes? todos los días. Y es que nosotros ni lo necesitamos ese miedo. nosotros... Con, con que nos den leche y galletas, nos basta, ¿sabes? Eh, por ejemplo, hace poco, eh, una ONG de aquí de Navarra nos, nos quería dar 2.500 centros eh, de, de premio, una especie de premio, un cheque, pues, se lo devolvimos, les dijimos, mira, es que no queremos tener dinero en la mano, preferimos que esto nos lo, nos lo devolváis en leche, en galletas, en tumo, que al final es lo que los chavales van a, van a utilizar y es lo que mejor van a utilizar. Bye. <risa> Bueno, a mí me estáis <risa> dejando enamorada. Sí, me estáis dejando igual. Luego venís en San Fermín a las Peñas de Iruña y os <risa> saludáis. <risa> pues bueno, por nuestra parte no hay ninguna galdera más. si ¿Tienes algo que decir o quieres añadir algo más? No, pues eh, que, que es que es ricasco, eh, también por dar por dar difusión, que al final, lo que decía, no eh, uno de los objetivos de todo esto es esto, no que se escuche, que se escuche que, que hay un problema... En iruña que también seguramente lo hay en bilbo que, que la gente pregunte ¿eh? que, que seguramente la gente la gente lo necesite y sobre todo eso que los que tienen que hacerlo que son los que manejan las cifras las estadísticas los datos que al final nosotros no, no somos más que una banda de garrullos con pañuelico rojo al cuello pues sí que y los juego con toda la mejor voluntad del mundo pero los que de verdad pueden hacerlo pues que lo hagan Vale. Por Bueno, pues es que ricasco. Bueno, fue, ¿vale? Venga, gabón. Venga, gabón, gabón abur. Vale, es, hai, vai, vale. Eta hori, ba, gaurko bilgarren elkarrizketa tua, ba, urduinako gaztetxeko kide bat da Mo, Izan ere urduinako gaztetxea erasotua izan da dela gitxi Eta gabon? Gabon oh, bai Zer se, bertatu da, exactamente? Bueno, hilabete ba, batxoetan zea, pues, daramagoia hainbatera soja saten eh hainbat lapurketa izan ditugu eta ja pasaien hasteko larun batean ba zutea bat eragin zuten eh intentsionatua izan da eta pues, horretan gabiltza eta CX eh zerakurketa ze egiten duzu e, gerdaru den gusti honetaz Bueno eh pues, hemen ausokide batzuekin eh bueno ausokide batzuk ditu astechean bertan eta pues, beraiekin harremana ez da zona. Eh, azkenean eh, gaztetxa eh, beraiek esaten dute etxo bat bere haiena dela eta azpalditik zeukatela eta harreman alta bat ere ona beraiekin eta pues gero sinbaz eh sartu zerela atetik eh, pues eh, ateak zeudelako ez forzatuak ezta saiakera ere eta pues hori dakigu oraindik eta ba gero ba ertxantsa dabilela Pues, investigazioa egiten, eh, agertatu ja, duakoa izan den jauzitekoa. Era baina ere urdinako gaztetxeak badarama denbora, ez da? Ba, ja, daramagu bi urte eta erdi egin ditu oh. bueno, bi urte egin ditugu martxaren hogeita goztean, eta, pues, egon gara urte bat, ya, ya pues, sartuta, oran, ja, pues, sobretan sartuta, eta orain ja, pues, daramagu urte bat, ja, kintzak, egiten eta gainera oso jendetxoak eh gaunetako bertso kontzertuak eta itzaldiak eta bar. Uh -huh. Eta holango gerta ere sela noz topatzen dute, ba oh, precisamente hori, ba, egiten dituzen? Bueno, sei. Eh suaren eh, e saiakera, pues, eh, ginen itzalzioko eta kaltea txikia izan da. Baina bueno, kalterik handiena da pues adostutako... Puez genituen batzu genituenberaekin, ba, e, kontsertuak egerako orduan, ordutegiak eta guzti hori eta pixka bat ere segurtasunarena, orduan, pues, e, kaltea izan da hori leen bat gureiko,ez pues, e, auzoki da pues, pixka bat urdur ditu egin dira eta sinmaz pues, konpontsa espero dugu berekin jakin da intenzionatua izan dela eta guk alhalduguna izan egin dugula eta, bueno, gaurko egunean kontzentrazioa deitu duzue, eta, ba, hori, herriak beste, bueno, ausokideketa ze, ze erantzun eman dute. Ba, bai, e, azkenean gaur e, kontzentrazioa deitu dugu, eta, pues, herritar guztiagak e, deitu ditugu, e, oso jendetsua izan da, eta, pues, emendik ezkerrak eman nahi e, e, diogu, pues, jende guztiari, Heman duen kartasunagatik eta hori pues, e, hau indar gehiago ematen digula lan egitera eta espero dugu pues denbora gutxan pozekin pues, chalego gurutza gastetzen. Bueno, ba guralderik hau da nah, ez dakit beste esergeitu nahi duzun edo. Es eh, ba jende animatzea e, urdenatu gastetza zabutzea eta hori orrea gingo dugula. Bueno, ba animo. Vale, ba, eskerrik <risa> eh, eh, asko. Haupairola irratia, itziar plazanai, zeiralako euskal preso politikoa, egun frantziar estatuan aukate baitua, hain zuzen euskal herriti bederatzeron damaika kilometrotara dagoen fleurimero jizeko espetxean. Hemendik, elarasten dizuet agurbero bat guztioi, bereziki ausoko irrati librea bizirik mantentzen duzuen guztioi. Jaso bezarkada iraultzaia eta horma guztien gainetik, jarraitu ezazue askatasu nuinak emititzen. Haupazuek! ¿Estás escuchando Garra Sica? Irola y Ratia, <risa> <risa> <risa> <risa> en Hasaspi.bost En Chum, Irola y Ratia <risa> Consiguieron al fin, saltar en nuestras vidas Les establecería el miedo de la división Para desvincularnos completamente De nuestra definición del poder y la realidad Si es que en alguna época la alcanzamos La religión, la riqueza, la clase y cualquier otra forma de definición la religión y separatista ha servido para mantener una población controlada y totalmente abandonada Eskerraldeko Kulturgunea. Más información en chivilenea.org. Bueno, y ahora vamos a hacer el gritar de las jornadas Somos Lucha Obrera del de Gasteche de Sestao, Chiru y Lenea. Y empezamos por el viernes... no, el viernes ya ha pasado, pero bueno. Estaba compañera de sesión de noche, Linda Né, dando una charla sobre... o sea... Estaba la charla a las 7 de la doctrina del shock, el caso de Grecia. Y luego su la versión de las brigadistas de este año de la mano de Comité Internacionalista, explicando su experiencia. Luego el jueves 29, <risas> Osteguna, a las 7, el circuito de trabajo desde la perspectiva de la economía feminista. Saloa Pérez, Reas Euskadi. ¡Claro! Luego está el viernes 30 ¡Os tírala! A las 7 de la tarde 3 de marzo. Lucha, represión, impunidad. Andoni Chasco marchó a Kirú el Cartea. Y luego el sábado 31 Larumbatá. A las 5 y media Liburu Asoka. Presentaciones de, li, de libros libros sobre la lucha obrera. A las 7 la inmigración obrera ayer y hoy de la mano de Sorracismo. Y a las 9 Chupetriquipoteo Chavarri. Luego Eh, quien organiza todo esto? Como ya os he dicho, Chirvilenea Kulturgunea. Y... <risa> y bueno, pues volvemos a escuchar música. ¡Gracias! circus vimilla tamalau tinta solidaria la que lo gastean os tira la o ley de seguridad ciudadana ley de seguridad privada y reforma del código penal sochi terditatan y kuski sunak roja tapayaseo a LARUNBATAK OGETA LAU BOSTETAN ICHALDIA, ROMPIENDO CERROJOS SOBRE LA NULIDAD DE LAS CÁRCELES Y FORMAS DE DESTRUCCIÓN DE ESTAS CHALCHITERDITAN ESPECTÁCULO DE SUSPENSIONES NORTH TEAM SUSPENSIONS TALDEAREKIN AMABIETAN DENOC CHIRBILENEARA IGANDEAK OGETA BOST AMABIETAN AURPEGIAK MARGOSTERA PINTA CARAS CON LAS MÁS PEQUES Zei tarditan, Antxarkia, Las Klusa. Egunero, jantokiak, erakuzketak eta bideomanaldiak. Todos los días, espacio para tatuarse y hacerse pinsins de 11 de la mañana a 8 de la tarde. ¡Animatuz haiteste! ¡Os esperamos! Por fin el momento más esperado de la princesa bultos. Que no, a ver. Eh... <ríe> eh, último domingo de mayo. Por lo tanto, último domingo de mes. Toca Cineforum Potemkin. <ríe> Se levantan las masas. Eh, todo esto es porque creo que no nos escucha nadie. Bueno, el 25 de mayo el Cineforum Potemkin proyectará... Intervención Divina, del director Elia Suleiman. Como una herramienta de debate y un espacio de cine crítico, así se podrá definir este ciclo en el que cada último domingo de mes Comité Internacionalista proyectará en Bilbo una película con la que pretende crear también un lugar para la reflex reflexión y discusión. Decir que ese lugar es Sirica Errigonea, guiño a Julen. Cada película pretenderá sumergirnos en una realidad concreta. Bueno, y como hemos dicho, la película de este mes se narra la historia de un palestino que vive en Jerusalén que está enamorado de una palestina de Ramalá. El hombre se encuentra dividido entre su amor y la necesidad de ocuparse de su padre enfermo. A causa de la situación política, la mujer no puede pasar más allá del puesto de control situado entre las dos ciudades. Dos. Epa. Así que los encuentros de la pareja tienen lugar en el aparcamiento desierto cerca de dicho control. Eila Suleman, Suleiman Suleiman Es un cineasta nazareno de gran prestigio que lleva décadas realizando cine de calidad como La Guerra del Golfo, que viene después, 1991, o El Sueño Árabe, 1998. Y aquí queda Cine Potemkin. Y casi se nos olvida el notición de esta semana de hoy eh, La Mesona Mayru ha abierto sus puertas por primera vez Desde que es la Mesona Mayru, o mesona Mayru Y pues nada, ha habido una fari musicala Un poco de chalaparta Y... Birras de la cala <ríe> Ha estado muy bien Y se anuncia que más o menos Todos los fines de semana o sí, más o menos, habrá alguna actividad para que os acerquéis a conocer el nuevo espacio ocupado. De... Sí, que está en la calle Tendería detrás de la catedral. Eso es, <risa> eso es. Tiene unas pancartas muy grandes que hacen mucho ruido, así que lo reconoceréis enseguida. Y pues nada, nosotras no... no sí, sí, nos vamos a despedir. Bye. Bye. <risa> bueno, Datorren nos tira al edarte, es que recasco en Zuteagatic, va aquí sube, internet en Bebay, Siguen sí, teniendo la irrratiedad, punto gusta, eta bla bla bla bla. Ya está, poco más que decir. Hasta la semana que viene. Venga, agur. agur. Bueno, alargamos un poco el agur. Agur. agur. Bye. Bye. Bye. Se levantan las manos. <risa> <risa> ¿Y un poco más? Aquí entra aquí agur. Venga. guchi mai ta toda koilurreta la tre mortelle sartu...